este este capítulother capítulo 8 vamos a leer solamente los versos del 15 al 17 esther 8 del 15 al die 17 lo tienen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 luz y alegría y gozo y honra y cada provincia y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey los judíos tuvieron alegría y gozo banquete y día de placer y muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos y muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. El ser humano busca comunidad. La comunidad es atractiva para todos nosotros. Lo que nos une puede variar, pero la verdad es que constantemente buscamos estar en comunidad. Lo que puede hoy unirnos y vincularnos puede ser que el día de mañana ya no nos una, lo que hoy puede estar atrapando nuestra atención y haciendo un vínculo fuerte con otras personas, quizá para algunos años más adelante ya no lo hará. Las razones de nuestra unión pueden cambiar y ser muy fluctuantes, oscilan entre intereses personales, intereses grupales, porque nosotros cambiamos de comunidad porque eso cambia. Antes yo estaba unido a cierto grupo y ahora, como cambiaron mis intereses, estoy unido a otro grupo. Pero lo que es imposible ver es una comunidad que dure por muchas generaciones. Normalmente las comunidades que son organizadas duran lo que dura la generación la generación de los 50, de los 60, de los 70, y así van cambiando constantemente, surgen nuevas comunidades porque esas nuevas generaciones tienen nuevos intereses. Pero en la narración que nosotros encontramos en el capítulo 8, vamos a encontrar un fenómeno extraordinario. Encontramos una comunidad muy establecida, basada en sus propios intereses, sus propias metas, como la comunidad Medo-Persa. Y esta comunidad era bastante singular, porque tenía todo lo que pudiera necesitar y pudiera querer cualquier comunidad. Era una comunidad enriquecida. Era una comunidad que disfrutaba grandeza, poder, fama, opulencia. Pero esta comunidad que tenía todo, que difícilmente podrían cambiar, la encontramos siendo impactada de una forma sobrenatural por una comunidad que no tiene una apariencia de grandeza. No tiene una apariencia de opulencia. De hecho, es la comunidad débil y a punto de ser destruida. Pero, ¿es usada esta comunidad pequeña, débil, para manifestar la grandeza del Dios que tiene esta comunidad? Un Dios extraordinariamente grande y eso produce un efecto atrayente en la comunidad débil. Y espero me sigan en este flujo. Encontramos una comunidad muy grande y opulente siendo atraída por una comunidad débil e insignificante. ¿Pero qué es lo que produjo ese efecto atrayente en la comunidad débil? Lo que produjo ese efecto fue el Dios de esta comunidad pequeña. ¿Qué fue lo que impactó? Fue el poder de Dios manifestado en su pueblo. Fue la revelación visible. Fue la revelación visible de la providencia de Dios a favor de su pueblo. Hoy ustedes y yo nos encontramos dentro de un sistema donde la grandeza no es algo débil, de hecho la grandeza humana, el poder humano es algo que se busca con frecuencia, se busca la prosperidad económica, se busca el prestigio de las personas y estamos sumergidos en una comunidad, quizá no con grandezas de opulencia, sino de hecho, como lo dijo Pablo, hermanos, pues mirad entre vosotros que no sois muchos grandes según la carne, ni muchos nobles, sino que de lo necio de Dios escogió para exaltar su nombre. Lo débil de Dios es mucho más grande que lo grande del hombre. Así que hoy usted y yo nos encontramos en medio de una sociedad mucho más grande que la nuestra. Pero hoy usted y yo podemos ver sin ningún impedimento la manifestación providente de la gloria de Dios. ¿Cómo es que alguien puede ver la manifestación gloriosa del poder de Dios a través del evangelio de la cruz de Cristo? Es el evangelio de la cruz de Cristo lo que nos revela la gloria de Dios. Pero ese evangelio no solamente tiene un efecto de impactar nuestras vidas, sino que tiene un efecto de unir nuestras vidas. El efecto del Evangelio es que hace una comunidad atractiva, hace una comunidad atrayente, hace una comunidad visible. Y es precisamente el Evangelio lo que une a la iglesia y lo que hace que la iglesia sea atrayente. Y esto lo menciono como mera aplicación de esto que leeremos en un momento y estudiaremos. Pero quisiera que viéramos cómo Dios usó a este pueblo judío para impactar a toda una nación grande y poderosa a tal grado que como leímos en el versículo 17, en la segunda parte del verso 17 del capítulo 8 de Esther, estamos estudiando Esther capítulo 8 versículo 17 para los que van llegando. Fue tanto el impacto de esta pequeña población judía dentro de esta comunidad medopersa que mire como dice, y muchos de entre los pueblos de la tierra, ¿qué? Se hacían judíos. No, no solamente escuchaban de los judíos, ellos literalmente decían, dejo de ser lo que soy para ser parte de una nueva nación. ¿Y qué es lo que tenía el pueblo judío que hacía atractivo para que, otros que nunca habían escuchado u otros que solamente habían escuchado ahora dijeran no solamente quiero escuchar quiero ser parte de ¿qué fue? y quisiera que viéramos tres aspectos que impactaron precisamente a esta comunidad y en el pasaje vamos a descubrirlos impactaron por el carácter impactaron por su carácter impactaron por su confianza e impactaron por la canción de adoración Y veamos rápidamente cómo es que impactaron por el carácter. ¿Quiénes? Pues los personajes que aparecen, no son los protagonistas, pero los personajes que aparecen en esta narración son dos principalmente, que son Mardoqueo y Esther. Mardoqueo y Esther. Mardoqueo, a diferencia de Amán, eran los contrastes. Amán había llegado al segundo lugar de este imperio. Pero quisiera que contrastáramos lo que pasó en el capítulo 8, versículo 15, cuando Mardoqueo es colocado como el segundo del rey. Y mire cómo lo dice en cuanto al efecto que produjo en el pueblo. Versículo 15 del capítulo 8, hablando de Mardoqueo.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 Amán, en el capítulo 3, acaba de ser colocado como el segundo de Azuero. Le da anillo en sus manos y lo, que, lo primero que hace Amán es promulgar un edicto donde todos y cada uno de los judíos serían destruidos. Y mire qué produjo la autoridad de Amán en el pueblo. Capítulo 3, versículo 15. Y salieron los correos prontamente por el mandato del rey, y el edicto fue dado en Susa, capital del reino. Y el rey Amán, se, el rey y Amán se sentaron a beber, pero ¿qué? ¿Qué produjo uno y qué produjo otro? Uno produjo gozo, alegría, y el otro produjo un tormento y una conmoción en la comunidad. ¿Qué fue? ¿Por qué cuando llega Man y por qué cuando, cuando llega Man hay una conmoción social y por qué cuando llega Mardoqueo hay una alegría y algarabía en el pueblo? Pues por su carácter. Por su carácter. Mardoqueo fue un hombre que antes de llegar a cumplir una función fue puesto a prueba a una dura prueba donde tuvo que manifestar su carácter, un carácter que fue evidenciado en el calor de la batalla más dura. Ustedes recordarán, porque lo vimos en el capítulo 3, cómo Mardoqueo se mantuvo firme con sus convicciones, diciendo, no me doblo ante Amán, no porque no pueda hacerlo, sino porque sé que él es el enemigo, no mío, sino del pueblo de Dios. Y eso implicó que, todo un edicto y toda una nación se pusiera en riesgo, pero ¿qué pudo mantener a Mardoqueo firme ante esa embestida frontal del enemigo? Su carácter, su carácter, pero ese carácter fue moldeado en el argot de la batalla, en el fuego donde él tuvo que ser moldeado. Es importante señalar, hermanos, que el liderazgo en el mundo Funciona de una forma como la de Amán. en el, el liderazgo en el mundo lo lleva a buscar siempre, querer tener todo a su disposición. Un hombre que busca hacer valer su voz a costa de lo que sea, aun si eso implica matar a toda una nación, eso es lo que vemos en el estilo del liderazgo de Amán. Pero ¿Sabe? Es contrastante el estilo de liderazgo de Mardoqueo. Encontramos este contraste porque es un liderazgo de servicio. Un liderazgo que no se centra y no busca su gloria. Estaba enfrente de un hombre que quiso matarle en el capítulo 4. Y vemos constantemente como Mardoqueo cuando tuvo oportunidad de encontrar su gloria. En el capítulo 6. No tomó represalias contra Amán. En el capítulo 6 encontramos que ahora Mardoqueo es elevado y honrado por propio Amán. Pero nunca quiso matar a Amán. Y no tomó oportunidad para destruir a Amán, porque sabía que no era el propósito de Dios para ese momento, sino que dejó que Dios hiciera lo que él tenía que hacer. Pero vemos aquí un contraste tan grande entre el liderazgo de Amán y el liderazgo de Mardoqueo. Un hombre que sirvió, no buscó su gloria, buscó servir a una nación, una nación que era el pueblo de Dios. Un liderazgo de humildad y de carácter y de servicio. Pero déjenme decir esto. El carácter precede al liderazgo. El carácter precede al liderazgo. En Hechos capítulo 6. Nosotros encontramos la necesidad de la primera iglesia. Cuando encuentran que aquellas viudas hebreas no estaban siendo atendidas. Y necesitan levantar a, a hombres que pudieran ser aquellos que fueran a entregar la comida a esas viudas. Y los apóstoles se reúnen y dicen, ¿quién puede entregar esa comida a aquellas viudas? Si usted y yo tuviéramos que tomar la decisión de enviar a alguien para entregar un plato de comida a unas viudas, no tuviera que pensar, y no quizá usted y yo no pensáramos, tiene que tener un carácter. Porque es simplemente entregar un plato de comida. Pero allí los apóstoles dicen, tienen que tener tres cualidades. Llenos de sabiduría, llenos del Espíritu Santo Y tienen que tener un buen testimonio. Así que antes de hacer algo, tenían que tener el carácter para hacer lo que tenían que hacer. Y Amán, antes de llegar a ser el segundo de Faraón, tuvo que ser puesto a prueba en el desierto, literalmente, de una situación tan adversa para poder moldear su carácter y ser preparado para ese momento del capítulo 8 del capítulo 8. Y alguien dijo esto. Si quieres saber lo que un hombre es, no le des responsabilidades. Dale privilegios. Si quieres saber lo que un hombre es, no le des responsabilidades. Dale privilegios. Y lo que haga allí te dirá qué carácter tiene. ¿Qué hizo Amán cuando tuvo el privilegio? Revela su carácter. ¿Qué hizo Mardoqueo cuando fue colocado como segundo de farao, de, de, de, de Asuero? Reveló su carácter. Un líder común y corriente en el mundo secular y aún en la iglesia, lamentablemente usará sus privilegios para promoverse a sí mismo. Porque eso es lo que naturalmente surge de un corazón caído. Pero el siervo de Dios, la mujer que busca la gloria de Dios, usará sus privilegios para hacer avanzar la causa del reino y no sus propios intereses. Buscará dar a conocer el reino de Dios, buscará proteger el reino de Dios, buscará anunciar el rey de ese reino. Pero ¿cómo se forma ese carácter? Se forma en medio del desierto, en medio de la adversidad. Dios tiene que formar nuestro corazón de siervos humildes. Dios tiene que formar el corazón de siervos humildes. Usted y yo, por naturaleza, no tenemos un corazón de siervos humildes. Usted y yo, por naturaleza, tenemos un corazón arrogante y perverso que busca su propia gloria. Pero es precisamente el trabajo de Dios que nos mete al horno de fuego para hacernos moldearnos y presentarnos como siervos. No hay nada mejor. Para moldear nuestro carácter. Que el desierto. Que el desierto. Moisés tuvo que estar. 40 años en el desierto. Para estar 40 años como líder. Dios humilló a Jonás. Dios humilló. A David. Y constantemente vemos como. Dios a todo mundo hombre que llamó como líder lo humilló pero hay alguien a quien no humilló sino que él decidió humillarse es nuestro Señor Jesucristo es interesante ver como Dios invierte las posiciones a los soberbios los lleva a la humillación y a los humildes los lleva a la exaltación. Solamente 24 horas han pasado. Del capítulo 7, el final del capítulo 7, donde Azuero manda a colgar a Amán. Al capítulo 8, versículo 17, un día. Y en un día el escenario cambió completamente. Cambió completamente. Ahora vemos a Amán muerto y sabe a quién Dios colocó en el lugar de Amán. A Mardوقeo. A Mardoqueo. Y sabe esto es solamente un destello de aquello que pasará en el día de Jesucristo. Ustedes y yo vimos y vemos. Y la historia nos marca. Que Cristo fue clavado en esa cruz. Fue humillado hasta lo sumo. Pero vendrá un día. Donde él será exaltado por todas las naciones de esta tierra. Y diremos bendito el eterno salvador. Aquí vemos como esta historia apunta hacia el Evangelio. Él vendrá en las nubes y todo ojo le verá y toda lengua confesará que Él es Dios. Hermanos, en medio de la agonía y del desierto usted puede tener una esperanza puesto los ojos en Jesús. No importa cuán difícil sea el desierto, es necesario el desierto para que su carácter sea moldeado a la imagen de Cristo. Pero ¿qué sostiene el carácter en medio del desierto? La esperanza de que apunta hacia el evangelio dicho desierto. Pero esta nación... Medo-Persa fue impactada por el carácter de Amán, el carácter de Esther. Y ese carácter tuvo una manifestación, confianza. En el capítulo 8 vamos a encontrar que Azuero, en los últimos versos del 7 y entrando al 8, en los últimos versos del 7 encontramos entonces que Azuero manda a matar a Amán. Y lo cuelgan en esa gran horca que él había mandado a hacer, precisamente de más de 20 metros. Pero cualquiera de nosotros pudiéramos pensar que la solución ha llegado. O el fin de la batalla lo hemos conseguido. ¿Por qué? Porque el gran enemigo llamado Amán ha muerto. Ya está colgado, es evidente, es a, está allí. Su cuerpo está inerte y ya no puede hacer más. Pero como vimos hace un momento, el corazón de un hombre y de una mujer que ha sido transformado por el Evangelio, no busca su propio interés y no busca solamente librarse el mismo, sino que amplía su panorama y ahora piensa no solamente en él, sino piensa en el reino y lo que sigue en el reino. E inmediatamente en el capítulo 8 encontramos cómo Esther se da cuenta que aún la batalla no ha terminado. Hay nuevas batallas que tienen que enfrentar. ¿Y cuál es la batalla? Todavía el edicto sigue terminando en pie no se ha cumplido y va ante azuero y se echa sus pies en el capítulo capítulo 8 versículos del 3 al 6 vemos esta escena donde esther se echa los pies de azuero y le dice rey por favor te pido te ruego si en verdad tienes amor y soy apreciada por ti por favor considera cancelar el edicto y azuero le dice no puedo hacer eso Tú sabes que el edicto que ha sido plasmado y sellado por el rey no tiene reversa. Pero pongo anillo en Mardoqueo, versículos del 7 en adelante, y hagan un nuevo edicto para que todo el pueblo judío pueda defenderse en aquel momento donde los enemigos traten de levantarse. Así que en este momento, pareciera ser que Esther está buscando el favor de Azuero. Pero la verdad es que no es eso lo que está haciendo Esther. Esther no confiaba en Azuero. Esther confiaba en lo que Dios haría en la vida de Azuero porque al igual que en el capítulo 4, versículo 16, última parte, diciendo, entonces entraré al, a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Tanto Mardoqueo como Esther reflejaban una confianza total en Dios. Y esto fue lo que impactó a la nación, Impactó su carácter, pero impactó su confianza. Y esta confianza se manifestó en los momentos más adversos. Y hemos visto algo de Esther y ahorita regresamos a Esther, pero quisiera que viéramos cómo Mardoqueo también confió en Dios. En el capítulo 3, versículo 2, ustedes recuerdan la escena donde Mardoqueo no se inclina ante Amán, porque reconoce que es el enemigo del pueblo de Dios y prefiere confiar en Dios que en el beneplácito de Amán y en el beneplácito de Azuero. Era más cómodo doblar mis rodillas ante Amán, pero él sabía que él tenía que confiar en las promesas de Dios aún en medio de la adversidad. Capítulo 4, versículos del 1 al 3, encontramos a Mardoqueo apesadumbrado, sí, muy conmovido por lo que Amán ha hecho de, de dictar este y promulgar este edicto en contra de todo el pueblo judío y seguramente sintió el temor pero Mar, pero Mardoqueo en medio de esta adversidad no buscó su sostén en el pueblo no buscó el refugio en sus circunstancias o cambiando sus circunstancias Fueron las circunstancias más terribles en esta historia. Pero quisiera que tú pensaras cómo cuando el mundo se derrumbó en la vida de Mardoqueo, se inclinó a la fuente de su confianza. Y en el capítulo 4, en esos versos, primeros tres versos, encontramos qué hizo Mardoqueo en ese en, en medio de esa adversidad. Primer verso última parte, y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor, versículo 3 y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno y lloro y lamentaciones, silicio y ceniza era la cama de muchos ¿qué hicieron cuando se promulgó ese dicto? ¿confiaron en hacer un levantón y ponerse palacio de azuero diciendo no lo hagas no ellos confiaron aún en el dolor confiaron en que dios iba a ser lo que quería hacer para su propia gloria y mardoqueo fue un ejemplo de esto esther fue guiada por la confianza en dios para exponer una forma tan categórica esa verdad del capítulo 4 y si perezco que perezca el motor que produjo esa expresión el catalizador que llevó a, a esta mujer a ser esa mujer de confianza no fue otra cosa más que la revelación de dios en su propia vida diciendo porque dios ha sido fiel hoy lo será y si él va a permitir en su fidelidad que perezca, que perezca. Esther no confiaba en Azuero para doblar sus rodillas delante de él, simplemente estaba haciendo lo que le correspondía hacer, sabiendo que Dios haría lo que él quería hacer en la vida de Azuero. Eso le llenaba de seguridad, nunca negó el temor, Nunca negó el temor, pero en medio del temor hacía lo que le correspondía hacer por la confianza que tenía en Dios. Seguramente ni Esther ni Mardoqueo dejaron de sentir la zozobra por la vida de su nación, pero actuaban a pesar de esa zozobra y temor. Porque la valentía que le llevaba a actuar era el producto de una confianza en Dios que es más grande que cualquier temor. Y eso era atrayente para la vida de toda una nación que estaba viendo cómo dos o tres o unas cuantas personas estaban tan confiadas en algo que decían, ¿cómo pueden confiar en algo que no ven? Pero déjenme decir algo que me parece muy importante. La confianza que vemos... En la vida de esta nación pequeña, es una confianza que se produce por la revelación de Dios para con su pueblo. Esther, Mardoqueo y toda la nación judía que estaba en medio de este mundo medo persa confiaban en Dios porque Dios se había revelado al pueblo. Podían confiar en Dios porque Dios les había mostrado a través de la historia de este pueblo su carácter, su fidelidad. Mucho de lo que ellos necesitaban saber ya había sido escrito en la historia. Y era tanto esto que miren en el capítulo 6, versículo 13. Versículo 13. Estas palabras las da Ceres, la mujer de Amán. Y le dice, Amán, si de la descendencia de los judíos es ese mardoqueo, delante de quien has comenzado a caer, ¿qué? No lo vencerás, sino que caerás, por cierto, delante de él. ¿Qué es lo que la historia marcaba acerca de los judíos? La historia marcaba que el pueblo judío tenía una protección sobrenatural. No era cualquier pueblo. Y Ser si la mujer, más le dicen, no te metas con ellos. Es evidente que ellos tienen un favor especial. Y eso era lo que producía confianza en Mardoqueo y en Ester. Es interesante ver la vida de Esther y Madoqueo que fueron de tanto impacto a toda esta nación por la confianza que tenían en medio de la adversidad, en medio de la densa oscuridad, ellos seguían confiando. Hermanos, usted y yo estamos en un país... Donde pareciera ser que el panorama que ve hacia el horizonte no es nada halagador. Las situaciones que están pasando en, el, en nuestro mundo no es nada alentador. Cuando usted está a punto de recibir la noticia de una enfermedad que usted teme, ¿En dónde está su confianza? en medio no, no estoy diciendo que no temamos, porque es parte de nuestra naturaleza. Estoy diciendo que en medio de nuestro temor hay la valentía de decir, aquí Dios va a actuar. No sé cómo, no sé cuándo y si perezco, que perezca. Pero confío en que toda la historia Dios ha mostrado que Él está allí providentemente haciendo su voluntad. ¿Puede usted confiar en eso? ¿Puede usted ser una persona que atraiga no solamente por lo que dice, sino por cómo vive una vida de confianza plena en la providencia de Dios? Es importante señalar que el impacto que se hizo en la vida del impero, imperio Medo-Persa por la providencia de Dios... Fue evidente, fue evidente a tal grado que noten cómo termina el capítulo 8, porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. Fue ver lo que Dios hizo en la vida de este pequeño grupo que produjo en toda una nación. Y esto no se escucha y no lo va a encontrar más que en otra ocasión, cuando Jonás... Fue a Nínive y toda una nación se arrepintió. Son las dos ocasiones donde nosotros encontramos este efecto. Porque Dios reveló su poder, su amor y su gracia. Y aquí Dios reveló providentemente su poder en medio de una circunstancia tan difícil. Y eso fue de impacto a toda una nación. Como creyentes, ¿qué hacer? Si el país cae en una recesión, como creyentes, ¿qué tenemos que hacer si el país está en medio de la aflicción? Si su matrimonio comienza a sufrir, si sus hijos comienzan a enfermar, si su salud comienza a quebrantarse, ¿en dónde está nuestra confianza? En la revelación de Dios a través de la historia o en sus propias expectativas erróneas y pecaminosas de lo que usted cree que Dios debe de hacer. Quiera Dios guiarnos cada vez más a su palabra para que usted y yo aprendamos a confiar en su revelación y no en las expectativas falsas acerca de Dios.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 Ahora, cabe una pregunta. ¿Por qué hay gran alegría, gozo, banquete y día de placer? Todavía el edicto está en pie. Aún pueden perecer. Aún pueden ser exterminados. Pero hay una alegría y un gozo porque ha sido manifestado la ...manifestada la providencia de Dios. Ha sido manifestado, aquí encontramos el regocijo sumamente profundo de esta nación. Y no solamente profundo, sino amplio a la vez. Profundo porque no era una emoción pasajera o superficial. Sino que nacía del corazón que había contemplado la gloria de Dios manifestada a través de esta estos momentos tan especiales poniendo a Mardoqueo como segundo, a Esther como la reina diciendo aquí ha sido la mano providente de Dios. No ha pasado otra cosa, no es nuestra grandeza, es la mano providente de Dios. Y eso produjo gozo y alegría. Pero no solamente era profunda ese gozo, sino que era amplio ese gozo. Amplio, porque no solamente impactaba la vida de la persona, sino que también impactaba a otras personas. Este gozo, esta alegría, esta plenitud comenzó a manifestarse y era tan evidente que atraía a otros. Pero vemos aquí... Un cuadro nuevamente del Evangelio. El lamento que encontramos en el capítulo 3. Perdón, capítulo 4, versículo 3. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey y su decreto llegaban, Tenían los judíos, ¿qué? Gran luto, ayuno, lloro y lamentación. silicio y ceniza eran cama de muchos. Pero ahora las cosas han cambiado radicalmente. Y ahora ya no hay lloro, lamento, ni ayuno ni luto. Ahora hay alegría, gozo, banquete y día de placer. El lamento ha sido cambiado en danza, el ayuno en festejo. La adversidad y la confusión en un regocijo. La oscuridad tenebrosa ahora se ha convertido en una luz refulgente de la gloria de Dios. Y recuerdan cómo se vistió Mardoqueo en el capítulo 4 versículo 1? Se vistió de silicio y de ceniza. Y cómo sale en el versículo 5 vestido re, con vestido real de azul y blanco y una gran corona de oro. Eso es lo que hace el evangelio. Esto es lo que hace el evangelio. Al igual que para los judíos, la condena había sido dada para usted y para mí. Condena de muerte. Romanos 6 nos dice que nosotros éramos prisioneros. Estábamos esclavos a nuestros deseos pecaminosos. No teníamos esperanza. Estábamos sin Dios, sin ninguna esperanza en este mundo, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida. Puso anillo en nuestras manos, vestido en nuestro cuerpo, calzado en nuestros pies y dijo, este mi hijo muerto era, pero ha revivido, se había perdido y es hallado y hubo gran regocijo. Eso es lo que hace el Evangelio, mi querido hermano. Hay una victoria por el Evangelio. Cantos y deleite hubo por el Evangelio. Y quisiera que usted pensara en esto. La victoria ya ha sido conquistada en la cruz de Cristo. Sí es cierto, vivimos en un mundo caído, hay circunstancias muy difíciles, los matrimonios no funcionan como quisiéramos, no son ideales, los hijos no son perfectos, la sociedad no es perfecta, el gobierno no es perfecto y sufrimos en este mundo. Pero la victoria lo ha dado el Evangelio de Cristo. El gozo y la alegría debe ser algo ordinario en nuestra vida. Como creyentes que confiamos en el Evangelio. Canto, deleite, alegría, gozo. Sí, la batalla no ha terminado. Todavía vivimos en la carne. Pero todavía tenemos una esperanza clara. Sí, todavía tenemos que luchar con el pecado que aún habita en nosotros. Todavía tenemos que tratar con eso. Pero como dijo el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Más, gracias doy a Dios por Jesucristo. Gracias doy a Dios por Jesucristo. Tenemos esperanza, porque tenemos todos los medios para obtener la victoria. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? En este punto de la historia de Esther, encontramos esos símbolos y los juegos artificiales que se encienden y explotan diciendo, la victoria ha llegado porque un tipo del Mesías se ha manifestado, Mardoqueo, Mardoqueo. Y quisiera llevarles al capítulo 30 del Salmo. Salmo capítulo 30, miren la victoria, que produce la victoria. Versículos del 1 al 5 y después versículos del 11 y 12. Te glorificaré oh Jehová porque me has exaltado y no permitiste que mis enemigos se alegren de mí.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 ¿Qué bendición? versículo 11 y 12. ¿Has cambiado mi lamento? ¿Cuándo? Hermano, ¿podemos alabar al eterno Dios en medio de la circunstancia más difícil? Claro, porque... No durará para siempre el lloro, a la mañana vendrá la alegría. No sé cuándo, pero yo espero la venida de mi Redentor o mi partida con Él. Pero eso motiva a dar gozo, tener gozo y a dar cantos de alabanza a nuestro Dios. Jehová, Dios mío, te alabaré para siempre. Miren el capítulo 103. 1 de este salmo. ¿Qué es lo que puede limitar que usted y yo podamos cantar con alegría? Me parece que constantemente el ser humano o el creyente, mejor dicho, cree que no merece sus circunstancias. Pero mire el Salmo 103, versículo 10. No ha hecho ¿Quién? Dios no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Y si no ha hecho eso, sino que, versículo 8, misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Pero constantemente usted y yo pensamos que las circunstancias que enfrentamos son circunstancias que no merecemos. Y ese pensamiento es un pensamiento tan pecaminoso, tan alejado de la realidad, porque usted merece mucho más castigo. Pero usted está mucho mejor de lo que merece. Con lo que tiene poco mucho, usted está mejor de lo que merece. ¿Puede creer eso? ¿Qué merece usted? ¿Sabe? No sé qué circunstancia está enfrentando. Pero usted puede creer esto. No le ha dado conforme a sus iniquidades, ni le ha pagado conforme a sus pecados no lo ha hecho. Y si usted cree eso, usted puede ver en la cruz de Cristo que alguien sí pagó por su pecado. Y alguien sí sufrió por todos y cada uno de sus maldades. Es Cristo. Pero porque él sufrió, usted puede encontrar libertad en él. Por eso Nuestra esperanza y nuestro canto surge de un corazón que ve el Evangelio constantemente. Sí, todavía no ha llegado la hora final para celebrar como algún día celebre, celebraremos. Será después de que todo esto haya terminado. Pero sabe... Hoy es un buen día para festejar que la cruz de Cristo fue pagado toda culpa y fue castigado todo pecado para que usted hoy pueda levantar su mirada y decir hay esperanza, hay esperanza. Si sí, estoy batallando y hay todavía luchas que tengo que enfrentar, pero porque Cristo es mi Redentor, Hay esperanza y tengo gozo, tengo gozo, hermanos, reflejemos el gozo. Y no estoy hablando de un gozo superficial, y no estoy hablando de tener una sonrisa pegada, no, no, no. Estoy hablando de que el gozo proviene de contemplar el Evangelio. Cuando usted sienta ese desánimo, puede contemplar el perdón de Dios para con usted en la cruz de Cristo y decir hay gozo, hay gozo y poder cantar juntos el día de hoy tengo paz con mi Dios será un buen motivo para regocijarnos y alabar y decir porque él murió ahora yo tengo paz y hermanos quiera Dios usar esta iglesia por su carácter por su confianza y por su canto para ser una iglesia que atraiga a los perdidos. ¿Podrías pensar si tu carácter está reflejando el evangelio de la cruz de Cristo? ¿Podrías pensar que si, si tu carácter está dando evidencia de la gloria de Dios de tal forma que los demás vean a Cristo en tu vida? y de tal forma que digan quiero ser como ellos. En medio de las circunstancias adversas en tu vida, estás evidenciando una confianza en la providencia de Dios. ¿Cuál es tu actitud cuando las cosas salen de tu control? Confías en la providencia de Dios. Dios.